Luis Miguel, en la mañana de la 106, con cielo cubierto, con esta temperatura ya que está llegando prácticamente a los 20 grados, viento del noreste a 11 kilómetros por hora, vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros en esta jornada. Buen día comisario, ¿qué tal? Buenos días, estoy en la audiencia, Carlos. Eh, comisario, bueno, como siempre, muchas gracias por atendernos. ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas? Sí, Carlos, en primer lugar, el día sábado fue incautado... una moto Sanel a 150 centímetros cúbicos en poder de dos menores y que había sido sustraída en la localidad de Roque Pérez, por lo cual eh, se ha puesto los menores a disposición de la Fiscalía del Joven, que ha eh, ordenado la identificación y e entrega a sus progenitores. En el día de ayer, en horas de la madrugada, fue detenido en Tandil por efectivo de esta dependencia, juntamente con la comisaría tercera de esa localidad, eh, el ciudadano Jorge Ignacio Sarandona, por infracción a la ley de y quien tenía un periodo de detención luego del registro efectuado el 24 de enero en esta localidad, donde fue detenida su concubina por infracción a la misma ley. Uh -huh. Sarandona fue puesto a disposición de la Fiscalía a cargo del doctor Alberto Serramone y en la fecha está siendo indagado en el marco de esta causa judicial. Uh -huh. Hasta ahí las novedades, ¿verdad? Esas serían las novedades, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable, ¿eh? hasta luego, buen día la palabra entonces del comisario Darío Almendros con los